Bueno, señores, me da mucho gusto que estén aquí y que sean parte del aprender, del aprendizaje, ¿verdad? Así que siempre es un honor estar con ustedes. ¿Qué pasó, Garbanzo? Es que quiero quiero decirle algo que pasó. Eh, Ahorita me dices porque vamos con... oh, Así me trae ya desde hace no. dos semanas, ¿no? El Garbanzo le escribe a alguien una pregunta en redes sociales. Le dicen, oye, Garbanzo, ¿y qué pregunta le iba a hacer al, al maestro? Y ya no lo dejo preguntar. Y el garbanzo Porque dice, muchas... no hombre, están hirviendo las redes sociales Y nomás y es un comentario ¡Ah! Fueron más de 10 en sus redes, señor Quiero verlo, ahí quiero está. verlo Si no hay más de 10, uh, Brody pues... Se nacen pocos Bien, a ver, vamos con Ángel para que ah. no espere Hay mucha gente en la línea, hay cuatro mil espero. personas Ángel, sí. uh, te escucho, Brody este Buenas tardes, maestro Doggy Buenas tardes, Brody Algo de viento por ahí, ahí te lo encargo Sí, sí está haciendo bastante, ando acá en las montañas de Palm Springs. Uy, uy. Ah, mira. Venga, brody. Sí, acá. Sí, no, pues nada más para hacerle el comentario, pues, de, de las mujeres malas. Yo tuve una que la verdad me salió mucho, muy mala. Este, le di todo en la vida y me dejó por otro. Oh, la risa. <risa> le, le, le diste todo en la vida y te dejó por otro, pero... Este, pues vamos a tener que hablar con la gente que dice que hay que darles todo Y que así las mujeres están contentas y felices Hay que hablar con esa gente que viene aquí, que llama y que dice que las mujeres hicieron algo es por algo O sea, no debería haber ninguna razón por la que se haya ido, Brody. O sea, aquí eh, yo no sé qué van a decir los que defienden a capa y espada a Las mujeres que las ven como perfectas, únicas, la mejor creación Yo no sé si le diste todo, Brody, O no será que precisamente ese fue el problema ¿Que le diste todo? Sí, esa, exactamente ah, bravo, que Le di todo Y, y pues a la, a la mujer nunca Decía a mi mamá Que en paz descanse A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero ¿Y de qué fregados te sirvió? Pues sí ¿Ahí está. De nada, porque pues Porque eres no, de los valientes, ¿no? De eres de los valientes que dicen Uno aprende con sus propios vivencias Uno no hay que oír consejos sí. ¿verdad? Ahí está Sí, exactamente Si volvieras a regresar el tiempo, ¿le harías caso a tu mamá? Pues sí, Ahí está. pero pues desgraciadamente ya ya no se puede, lo hubiera no existe. Ay sí. Pues para muchos nada, nada eh, para muchos esto es un consejo y escúchenlo aquí aquí tiene Ángel, tienen a más gente, hay otros que no lo van a decir, hay unos que les da vergüenza decir lo que le dieron todo y se les fue. Eh, Entonces bueno se les fue la mujer. Ah. eres el único que piensas en eso la pura carita de de coqueto que tiene entonces eh, entonces sí se aprende con el consejo eh, sí se aprende con lo que lo que viven otros claro que se aprende hay que ser muy bruto para no aprender con lo que viven otros pero sabes qué ha pasado Ángel que la gente somos muy cómoda bueno la mayor yo no soy así pero es muy cómoda con decir es que uno tiene que a, aprender de sus vivencias Pues sí, ¿ya qué más les queda wey? qué más les queda decir? Pero bueno, ¿y, ¿y qué más, Brody? No, pues nada más darle un consejo a, a todos los que nos, a los que lo están escuchando, maestro, y, y no creen en que las mujeres uh, no es bueno darles todo, porque desgraciadamente, aunque uno les dé todo en la vida, nunca están contentas y que Lo que yo viví le sirva de experiencia a muchos. Bueno, a ver, aquí me quiero parar poquito, porque también eh, hay que observar lo que acabas de decir. Dices tú que nunca están contentas. Creo yo que sí hay mujeres que están contentas. Creo que hay muy pocas, creo que hay muy pocas mujeres que valoran lo que tienen. Y el otro día hace tiempo escribí unas cosas en mis redes sociales, Ángel, que decía... A una mujer cómprale una bolsa, vamos a ir de esas baratitas, ¿no? Una Michael Kors, esas bols bolsas que pues puede traer cualquiera, ¿no? Una Michael Kors. Y si tu vieja no está contenta con eso, tampoco va a estar contenta cuando tenga una Chanel, ni una Dior, ni una eh, Louis Vuitton. No van a estar contentas. T tengan eso en si mente. Más quieren, más quieren. Sí, tengan eso en mente. Si tu mujer no está contenta con una bolsa que no es de marca. Ahí de esas de piel bonitas ahí de, de Guanajuato que todavía huelen a de cerro. De verdad, ¿no va a estar contenta cuando la lleves a una tienda de lujo? No. Sí, en el momento, cuando se sube a la, a la camioneta, al carro, y llegas a la casa y la primera vez que se la pone, pero después de ahí sigue el pedo. Y muchos hombres tienen en la cabeza, le compro esta bolsita de papel y ya la tengo contenta. imagínense ustedes si están haciendo siempre cosas para tenerla contenta quiere decir que no está contenta siempre usen la lógica ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip! o sea pónganse a pensar otra vez lo vuelvo a repetir para que les quede bien claro si se la pasan haciendo cosas para que la mujer está contenta quiere decir que no está contenta Qué barra si me entiendes porque eh, eh, si no tienes que hacer nada para que esté contenta que fregón ¡Qué fregón! Entonces, es verdad que hemos hecho cosas los hombres para que estén descontentas. Pero no siempre está haciendo cosas malas para que siempre estén enojadas y descontentas. Y luego vienen con las que salen con... Es que somos diferentes, tenemos otro organismo, funcionamos diferentes. ¡Ah! Las agarre, ¿verdad que somos diferentes? Pensé que éramos iguales. Cuídate, Brody. Igualmente, maestro. Estoy aquí hincado en unas pencas de nopal... Bravo, bravo. bravo. bravo. Hace muy poco, muy poco tu sufrimiento. Muy poco el sufrimiento, hay que calentar ya esas parrillas del Bien. asador y encarce, por favor. Oigan, Ouch. entiéndanlo de una maldita vez, que la mujer que no está contenta, Con un teléfono chocolate LG ¿Se acuerdan del chocolate? Sí. Si tu mujer no está contenta Con el Razer que se abre y se cierra sí. Si tu mujer no está contenta Con el iPhone 2 o 3 O 4, 5, 6, 7, 8, 9 O el 10 Quiere el 11 ¿Quién está ya el 12? Sí. Ni el 11 No va a estar contenta con el 12 Una vez que le des el 12, ya. va a estar... ¡Ay, gracias! Y al ratito sigue la mulada. ¡La mulada! La mulada no se quita con eso, muchachos. Entiendan, por favor. Vean la mujer noble, humilde. Véanla. Ahí va a estar. Pero tienen ustedes mujeres que son garrapatas. que son eso? Son unos animales que se le pegan a los... Al, al, bueno, son como un tipo... Que es como un insecto, se puede decir la garrapata. no, no se, si es un insecto, claro. Se le pega a la vaca o al buey, en este caso al buey, y le está sacando la sangrita. Chupe y chupe. Hasta que no la despeguen de ahí, ella va a seguir. Y ustedes tienen muchas mujeres. Ustedes agarran, son parte de mujeres garrapata chupando. Hay brodis que están estresados, hasta dos jales. Porque mi vieja lo que ella quiera porque la amo. Recuerda que nadie se va a endeudar ni nadie se va a enfermar por una persona que ama. En realidad es todo lo contrario. En alguien que ama te dicen, tranquilo mi amor, aquí la armamos. No, te están chupando la sangre. Yo conozco a Brodis que creen que tienen dinero y dicen, pero pues como sea, pues pues aquí hay. No se trata de que si hay o no hay, Brodis. Es con qué tienes Feliza tu vieja, ese es el punto. Aquí hemos hecho chocolatazos y ¿cuánto le mandas? Pues eh, yo le mando 300 a la semana, pero pues eso no hay pedo. Yo ahorita lo que o sea, dinero hay. O sea, a ver, a ver, a ver, es que no se trata de eso. Si no me están entendiendo, quiere decir que están, están a otro nivel muy abajo para poder eh, entender lo que les quiero decir. El amor no lleva Signo de números. Y les voy a leer algo que alguien me mandó en redes. Estamos así con, con Ana ahí. Eh, pero escuchen esto. Síganme en las redes sociales, arroba el maestro Doggy Ahí me pueden seguir ustedes. Vean esto. Lo que mandó alguien. Madurar es aceptar que el sexo y el dinero... Sí son pilares de una relación estable, funcional y sana. El amor no basta. Hay gente que pudiera pensar que es muy... este, Tú dijiste ahorita con tu cabeza, sí, sí, sí, pues sí, sí, así es. Madurar es aceptar que el sexo y el dinero sí son pilares de una relación estable, funcional y sana. Oigan... Les voy a hablar de esto un ratito Hoy te regreso con Oye, mi pregunta? con Ana a ah, tu pregunta Pero si quieres se fuera del aire no, no fuera el aire acá entre ahí platicamos <risa> 1 triple 8 ocho si quiere llamar uno triple 8 ocho Es el podcast que estás escuchando El chocerano y chocolate El podcast de El Todas las tardes Muy bien, señores, seguimos Hola, aquí Maestro. Bueno, sí. entonces, miren lo que le, le quiero consultar oh, Ahorita, Garbanzo, permíteme Vamos aquí con <ríe> Ana Ana, te escucho, adelante, Ana Hola, buenas tardes Buenas tardes um, Pues mi razón, la razón de que marqué es porque yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas de las que tú dices eh, y quería más que nada preguntarte cómo yo, como mamá, puedo ayudar a mi hijo o a mis hijos a que no caigan en lo mismo, que no se dejen en lo mismo de quién de que se dejen de que la ah. por ejemplo Las niñas ahora, se aseguran que están peor que los niños. Uf. De que yes. de que son groseras, pero como soy niña, a mí no me pegas, a mí no me dices, a mí no me respondes, porque soy niña. Es porque así las educaron, ¿verdad? Creen que porque el hecho de ser niña ya son son, son un espejo es... de la sociedad de lo que está pasando, así es, también son no nomás las niñas también ustedes las grandes. Ah, qué bárbaro, sí. bravo. No. ¡Bravo! Sí, no, yo sé, pero Shh. mi punto es con mis hijos, o sea, en el futuro. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Tú tienes esposo? Sí. Muy bien. El ejemplo es lo mejor que puede haber. Habla con tu esposo y cuando estén ellos ahí, que tu esposo sea quien tome decisiones en frente de ti y que también tú de repente tomes decisiones, que vaya viendo que los dos toman decisiones. ¿Qué edad tienen tus hijos? A 19 y 12. 19 y 12, el 19 ya está ya muy, ya tiene más bellos que el garbanzo y yo juntos eh, El de 12 está de la edad de crucito casi, muy muy amoldable todavía ¿Tiene novia el de 19? No Oh perfecto, muy bien, eh, así como me llamaste a mí, tomaste el tiempo Invítalos un día a una nieve, eh, invítelos al parque, eh, ahí en la casa siéntense Y díganles cómo funciona una relación. Si no, no es relación. Si la mujer manda, si la mujer ordena, si es todo lo que quiere la mujer, si son todos los berrinches de la mujer, eso no es una relación, ese es un secuestro psicológico, donde ella hace, donde él hace todo lo que el secuestrador quiere que es ella. Así píntaselos. Esas no son relaciones, son secuestros psicológicos. Por ejemplo, en, en mi matrimonio, eh, siempre es, eh, es como... Es como un equipo, o sea, yo no... Si mi esposo tiene ganas de ir con sus amigos o con su familia, él tiene derecho a hacerlo Se, porque yo no soy su dueño. Más allá de que si tiene derecho, ¿se va o no? Claro. Ah, muy bien. Perfecto. Claro, pero... Que lo vean. Lo que hablamos a veces, mi esposo y yo, de que curiosamente los amigos de él... que eh, están en una relación se desaparecen ya no hablan no perfecto con nadie. Tu, tu esposo tu esposo debería hablar con tus hijos y decirles miren hijos qué creen eh, este Arturo se acuerdan qué güey es Arturo nomás agarró novia se desapareció agarró relación o sea para que les vayan pintando a ellos que eso está mal para que les vayan pintando que no pueden vivir en, sumergidos en una mujer Las mujeres son seres humanos, un día te engañan, un día se van con otro, o tú este, un día se muere, no sabemos. ¿Y qué? Era toda mi vida. No. ¿Y, y qué fregón que tú y tu esposo se sienten con ellos y les digan que nunca maltraten a una mujer, que nunca la golpeen, que nunca son más que ellas. Y que tengan en cuenta que ni ellas son más que ellos, porque... Exactamente, porque es lo mismo que pienso yo. Porque eh, ahí anda la, la platiquita y que la mujer lo mejor y lo más grande, que, hey, no le pegues, es mujer, y que, hey, no, porque es Y eso se les va quedando a ellos, a ellos se les va quedando. Si supieras cómo está Cruzito ahorita, tiene 13, ahorita ese Cruzito está más filoso que yo. ¿Y? Eh, porque lo ha escuchado todo el tiempo. Hijo, respeta al ser humano, no a la mujer, respeta todo el ser humano. Animales, todo ser vivo. Una pregunta, por ejemplo, eh, el mi niño, el, el más pequeño. Eh, por ejemplo, si una niña lo molesta y él le responde, él es el castigado, porque las niñas no se le debe de decir nada en la escuela, ¿no? Pues no debería de responderles, debería de hablar con el maestro. Ese es el primer primer paso es decirle a la niña. Yo siempre les he dicho esto a Cruzito. Primer paso, oye, eh, por favor, no me molestes. Porque si los niños se quedan callados, siguen. Otra vez, oye, ya te dije hace rato que no me molestes, o te dije el otro día. Para la próxima yo voy a hablar con los maestros. Hey, you chicken, eh, bla, bla, bla. No importa. A la tercera, bueno, hablas con la maestra. Si la maestra no hace nada, maestra no hace nada, voy a hablar con el principal. Y ahí está. Pero comunicación con los padres. Él no debe decirles nada a las niñas, ni hacerles nada, porque lo están cucando. Y si él hace algo, cayó en el juego. Y ya sabemos cómo está Todo a favor de las mujeres Especialmente las niñas ¡Wow! Uh -huh. maestro, ¡Es bárbaro! ¡Oh! Ya tienes un background Ya te puedes defender uh. con Yo me quejé aquí Yo dije aquí Todo el rollo Te agradezco sí. la llamada Ana De verdad muy Muy nutritiva la llamada Ándale pues muchas gracias a ti <coughs> Por atender Cuí, Cuídate Siéntense con sus hijos Así como sientan con los vatos a pistear O señoras al mitote es un ratito Van a ver que el ¡Ay! Es que mis hijos no quieren ¡Ah! Perdón, no no se crea, no lo hagan. Lo que ellos quieran, perdón, se me olvidó que estábamos en una época donde lo que ellos quieran. No, ellos necesitan privacidad, mocosos de 15 y 16 privacidad. Te regreso con más. Es el podcast que estás escuchando, El Show de la Noche el podcast de El todas las tardes. Muy bien señores, gracias Choco Fíjense, recibí esto que dice Madurar es aceptar que el sexo y el dinero Si sí son pilares de una relación estable, funcional y sana El amor no basta Cuando yo leí esto, hasta cierto punto me quedé Ah caray, a ver, el amor es... El sexo es importante, sí, sí, sí, sí es importante A ver, pero el dinero es importante pues, Sí, sí, sí es importante ¿Verdad? Hay gente que sanatiza el dinero que, No, el dinero no, no. El dinero es el dinero Trabajas y te lo ganas bien Es dinero ¿Verdad? El sexo El sexo es importante, sí Oye, pero es que yo Es que yo no soy bueno en el sexo ¿Por qué no quieres? Hay muchas formas de De aprender sexo ¿Verdad? Hay sexólogos, sexólogas Hay películas eh, de para adultos que ahí puedes aprender muchas cosas en esas películas. Aprender no así que vas a querer hacer lo que está ahí todo. Puedes aprender muchas cosas eh, que si tú no rindes sexualmente es porque no quieres comiendo sano, eh, dejando el chupe, el cigarro si no funcionas bien. <coughs> eh, buena alimentación es como el viagra natural, ¿ok? Si ya es otro problema. de salud pues vas y el doctor te puede recomendar no díganlo sin miedo Ciales, Viagra y otras pastillas que ya son legales y que son que te, te las pueden recetar verdad entonces no debería haber ningún problema para tener buen sexo verdad no debería eh, el dinero el dinero obviamente qué es tener dinero porque muchos pueden tener un dólar o mil pesos o dos mil pesos y puede ser mucho o nada Es el dinero es relativo, ¿no? Y dice, madurar es aceptar que el sexo y el dinero son pilares de una relación estable, y funcional y sana. Les voy a decir que lo más inestable y lo menos sano que hay es que tu relación tenga como un pilar el dinero y el sexo. Eso es lo peor que pueden ustedes tener en mente. A ver, ¿es parte de una relación? Sí. es parte el el el el la lana de donde puede haber menos problemas porque hay que recordar que en la relación muchas peleas se derivan de lo, lo económico, ¿no? Es ese dinerito que tenemos que es ahí para comprar el carro o para pagar la renta o para irnos de vacaciones. Entonces, ya si sí hay fricción y pelea porque no hay una buena economía, pero también dices tú el el dinero Con una mujer o un hombre que quieran gastar mucho, si lo saben administrar, no va a haber mucho problema, ¿eh? Si no puedes comprar ese carro o no puedes comprar ese videojuego para tu hijo o esa ropa, que sí que puedes comprar eh, lo, menos cosas. Tal vez no vas a tener PlayStation, no vas a te, no vas a vivir en el barrio que quieres vivir, no vas a manejar el carro que quieres tener, pero vas a vivir tranquilo. Y si los dos están de acuerdo, no va a haber problemas de dinero. Los problemas de dinero que tenemos es porque nosotros queremos más. Dicen, tengo un pedote, ahorita no puedo pagar. Eh, tengo cinco carros, cinco pagos. Ah, oh, mira. Ah, no, pues sí, la vida te ha tratado muy mal a ti. te No tienes lana para pagar eso. Entonces, ¿dónde vives? ¿Para qué te alcanza? Entonces, ¿cuál es el problema del dinero? Funcional y sana. Imagínate que tú de repente, brody... el a veces el hombre no funciona sexualmente cuando tiene algún problema de pues tú sabes de del corazón problemas de que tienen que ver con con con el sistema no de de algunos problemas de salud no como el estrés en el trabajo eh, y todas estas cosas entonces el hombre a veces con el estrés no funciona o no funciona como usualmente funciona y la mujer dice pues este no me rinde Quizás. Y le dicen, oye, le pusiste el corno a tu esposo. ¿Sí? Es que, pues, o sea, no paraguas ni nada, ni qué, qué, qué. Pues, qué bueno, amiga, porque la verdad que el sexo es un pilar importante de la relación, ¿verdad? Entonces, créanme que si ustedes no tienen dinero, ni buen sexo, pero tienen respeto, tienen amor de verdad ante su pareja, Cuando empiecen, atra, mi amor, yo siento que no andamos igual ahí en el sexo. Vamos a ver un doctor o vamos a ver esto. Van a decir, ya ves hoy, entonces sí van a ir a ver un doctor, que sí que sí es algo fundamental. Pero no quiere decir que los señores que están ahorita sin sexo, que ya están muy viejitos, que vamos y no tienen sexo como antes, que sí que ellos ya no su relación ya no, o que no tienen lana y o sea su relación ya no sirvió. Al contrario, son relaciones más Eh, maduras, más estables. Y acá dicen que madurar es aceptar que el sexo y el dinero sí son pilares de una relación. Pues si tú trabajas, le echas ganas, va a haber lana. Si tú te cuidas y haces las cosas bien, pues vas a tener un sexo. Pues sí, ¿no? Pues es, creo que es normal. Ahora diles, esto no lo dudo lo haya hecho una mujer, ahora diles que Si la ama de casa está en casa es fundamental y es un gran pilar que sepa hacer de comer y te haga de comer y limpie la casa. Ay no, eso no es madurar. Ahí ya no es madurar, ahí ya no es eso, ya no eso no se acepta, eso es machismo ya. A ver, ¿por qué no ponen que madurar es aceptar que la mujer como ama de casa tiene que saber, por lo menos, aventarte ahí tu lonchecito, ¿no? O levantarse temprano. o tener a los niños eh, bien sanos con la comida que les hace de comer. No, eso no es madurar, eso es machismo. Eso es machismo, ¿verdad? Ahora, el, el saber que el dinero es pilar, oigan, la palabra es pilar, están diciendo que si no está se cae todo, que el dinero es pil pilar, ¿por qué no dicen que eh, madurar es aceptar que eres bien convenenciera? ¿Por qué no maduran de que Eh, madurar es aceptar que si el sexo es fundamental es que eres bien promiscua ¿cómo se llama? Como, ¿cómo se llama esa palabra a las mujeres? Mi, ¿ninfómana? Sí. ¿Por, bueno. qué, ¿por qué no madurar es aceptar que eres ninfómana? <risa> ¿sí? porque en cuanto el hombre o algo pasó siempre se van con otro no corren con el otro, le llaman al otro cuidado con esas relaciones muchachos Cuando tengan mujeres que cuando están obviando de que algo hiciste que no le gustó y hasta agarran el teléfono para que vean que están que están este Buscando al... afilando ¿qué dijo Erasno que las, las mujeres el, las mujeres tienen sexo cuando quieren y el hombre con quien puede ¿no? Sí. Pues ellas dicen pues ahorita vamos a darle aquí que es su man. acabo que Y luego el hombre en lugar de decir, "Ah, pues lárgate", es, "No, mi amor, por favor, no, no, no." Muchachos, nos están ganando por goliza y ni siquiera se están dando cuenta y todavía están sacando los balones y se los dan a ellas. Tantita nos están goleando, nos están goleando y todavía ustedes sacan el balón y se los dan. No. No todavía no captan. ¿Sabes cuándo capta la raza este segmento? Cuando tiene un hermano o les pasa a ellos O a su papá, ya que es más personal, dice, ¿qué razón tenías ese estúpido de la radio? Sí, porque pues es, es obvio, ¿no? Entonces, recuerden, madurar es aceptar que el sexo y el dinero sí son pilares de una relación estable, funcional y sana. El amor no basta. Pues imagínate que yo dijera, madurar es aceptar que la persona con la que estás la tienes que respetar. Tienes que tener amor para estar con esa persona. Eh, es madurar. Y eso hace una relación sana. Y funcional, no el dinero y el sexo, porque para el sexo lo encuentras en cualquier lado, y sí. dinero también. El sexo lo puedes encontrar de mil maneras, hasta violando a alguien. El dinero lo puedes encontrar de mil maneras, hasta robándole a alguien, pero el respeto... Ese no está en cada esquina, maestro. Ese no Bravo. está en cada esquina. ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Me van a hacer Bravo. llorar, eh, de verdad. Bravo. Búsquense una buena mujer, que no le venga con estas frases Pues a mí, me tienes bien lleno el tanque Y que no me falte un de vivir Así dice, ¿no? Pues cuando no falte un de vivir Le dice, pues aquí Ah, no, pero no, ahí no A mí, como que sea trabajador Pues es bien trabajador Ah, pero es que no gana mucho Entonces, cuidado con esas señales del interés Y si son interesadas, está bien No hay problema, cada quien es como quiere ser Nada más que si no quieres una mujer interesada, aléjate de esas de las que yo te menciono. Si te gusta que te hagan güey y te quieran por tu dinero y por lo que les das, muchachos, felicidades. Tienen cola. Hasta ahí sobran, muchachitos. <risa> <risa> <Bravo>. <risa> bueno, mis redes sociales, arroba el maestro doggy, arroba el maestro doggy, ya lo saben, ahí me pueden encontrar en arroba el maestro doggy. Instagram, Twitter... y en el Facebook también algo ahí en el TikTok que muy pronto vamos a empezar a trabajar algo que ah graban su tu pregunta y te la contesto mañana sabe qué mañana se la hago ah, como sí. quieras yo, sí, la, la doña pues mañana se la, la yo necesito un segmento completo esa pregunta no ah, es de, otro. no es de segundo La dijeron ayer la regaste en tu segmento pero que a ver si quieren hago otro O sea, Ahora, no tienes cara, bro ca Eres ya? un cerdo Dejen al diablito en paz, él está tranquilo <risa> Tú no tienes derecho a protestar nada Jetas de popusa Ahora tú, jetas de pescado muerto <risa> A mí se me hace Oye. que se te cae la mano Este Se ido a promover también Su canal de YouTube Mi canal de YouTube, ahí está el tiempo extra Donde se habla con majaderías y se habla como en el barrio ahí está. El canal se llama El Maestro Doggy para variar El polka más chido sí, para escuchar era el Rancho Polata escuchar sí, es el chomanchido para escuchar va sí, a sí, el polka extra con el maestro Toby en el youtube y el polka vamos a escuchar no es extra con el maestro a la perra censura vamos a mandar extra con el maestro Dobby. Este es el Tiempo Extra, soy el Maestro Doggy Síganme en mis redes sociales, arroba el Maestro Doggy Preguntas que me hacen aquí en el Tiempo Extra Dice, maestro, mi hermana anda con un papá soltero ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Y en esta mesa que tengo yo me voy a callar Y a ver qué creen qué contestan ustedes Maestro, mi hermana anda con un papá soltero ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Este, es muy mal partido Este, es muy mal partido vas a estar sufriendo porque va a preferir siempre a sus hijos que a ti eh, búscate a alguien más si ya estás metido ahí ahora te aguantas por pendeja si no te piden la opinión no abras el hocico en veces uno queda mal por andar dando consejos que donde no le llaman a uno no va a caer en esta trampa otra vez qué tipo de padre es soltero okay. qué ¿Qué tipo es borracho? ¿Le gusta? Yo no soy estúpido, ¿no? tan como estos dos imbéciles aquí. Uy. Entonces, este, ¿qué tipo de padre es? ¿Trabaja? ¿No trabaja? ¿Le manda dinero a su madre? Ah, Los pendejos este... no se te quitan con sí, eso, ¿eh? No. <risa> eso no lo borra, güey. Pero, pero no me chingaron otra vez, ¿eh? Bueno, te voy a decir, diablito, si te, te chingaste luego, luego, te voy a decir por qué. Oh, okay. Te digo por qué, porque un papá soltero, Así sea muy responsable, así sea muy buen padre, es un buen padre, pero no quise sí que vaya a tener una buena relación, es un mal partido, así que estás bien pendejo otra vez. Un papá, por muy bueno que sea, es un buen padre, más no quise sí que sea una buena relación, es lo mismo para las mamás solteras, nada más que el pedo aquí es que les digo, no se meta con las mamás solteras porque el mensaje es para ustedes, claro. pero cuando una mujer... Me dice, está bien siendo con un papá soltero, no te metas ahí, no se metan en pedos. Es como si yo tuviera una novia y yo me voy con crucito de vacaciones. ¿Tú crees que me va a decir, oye, puede ir? No, no, no, voy con mi hijo. A volar. Tiempo para mi hijo. Pero en nuestra relación, pues, amén, si te gusta, sí, si no, no. Es más, no voy a tener, pero digo, entonces, estás bien pendejo, diablito, ¿Sigues, enracha? sigues enrachado, nadie te lo va a quitar. ¿Qué dijiste tú? que si no le piden consejo a uno ah, que dices, no, es que el no le... bueno lo que pasa es que dice mi hermana anda con un papá soltero qué hago qué le digo y tiene razón no debería decirle nada pero recuerda a su hermana y si y si su hermana no escucha al maestro doggy claro. puede decir escucho al maestro doggy y él Eso, ha dicho pero... que un papá soltero no es un buen partido por esto por esto y por esto y por lo otro y al final tienen que acabar diciendo pero tú haz lo que quieras nada más te lo digo por si te sirve Sino mándame a la chingada, tu hermana, ¿ok? Y ya, pero creo que es tu hermana, yo sí le daría un consejo a mi hermana, porque si no, ¿para qué chingados estamos ahí? Pero hay que saberlo hacer también, no de chismoso de, uy, yo que tú no me metía con ese, nah, también, ¿no? es, oye carnala, vente, vamos ahí al pinche Dennis a chingarnos el, el sándwich del club, ¿cómo se llama? es el único aquel, el que esa cómo aquel? se llama club sandwich ahí joder así <risa> pinche club sandwich <risa> de de tomate con eh, con Ex tocino extra. y cheese a ver hey, how can I help welcome to yeah. Dennis yeah. ah oh, hi pink lemonade please And, uh, pink es lemonade. que el único que yo hace, iba a Dennis pink y es el único porque está abierto toda la noche no esa madre y pink lemonade pink con porque no venden alcohol Con un club sandwich Y sabía muy bueno. ¿Pero te lo comías bueno y sano No. ¿Tenemos eh, patrocinio con Dennis? Eh, todavía no. Ah, entonces todavía no están buenos. Entonces, eh, resulta de que... Pues ya llegó. Gracias, thank you, bro. Ahorita regreso para pa, pa, pa traer sus bebidas. Aquí están sus popotes, ¿no? Sí, la, la. Oye, carnalita, eh, yo sé que tal vez no tienen mucha comunicación. O si tienen buena comunicación, decirle, mira... Eh, yo sé que cuál es el rollo Pero pues está cabrón Porque recuerda tú vas a venir siendo Como la madrastra, wannabe mom Y ese chiquillo Te va a tratar de la chingada pues que ser un buen niño pero en un momento de mal Te puede sacar quién es su mamá Te va a sentir mal, el brody también Un día que la maltrá oh, Un desmadre para a convivir la abuelita ¿qué? Un día no van a porque él no va a andar con su niño porque... No pasa nada Carnalita, yo pago la cuenta, si te sirve, si no, no ni, hay ni pedo, nada más te lo digo Pero cuando ustedes estén diciendo eso ya una mujer que ya está adentro, va a ser muy difícil Pero le va a Exacto. quedar ahí la campanita y va a venir con confianza sin Y si no sabes que hermano, tenía razón güey, sí. este es un pedo Carnalita, ábrete, ¿verdad? Y ya, que tienes un carnal, eso diría yo Eso sería así. Esto fue el tiempo extra, señores, cortito. La bajamos, la matamos y la rematamos. Así que gracias por escuchar. Prendan la campanita, pongan subscribe. Por favor, compartan que se toma tiempo graban, grabar esto. Ya estamos en un día que es martes 8 de junio. Ya viene el día de... Padre, padre. Ah, se acordaron, mira. Claro, ¿cómo no? No queda duda que estoy está haciendo un cambio en la comunidad grande. Este día no se no se acordaban, ya están ya están agarrando barniz.